Entrando lo que sería la segunda etapa Donde ya estoy recuperando movilidad en la muñeca eh, Me empiezo a sentir mejor Ya los dolores cesaron Así que esta es la etapa más positiva Donde yo empiezo a recuperar confianza de la articulación Decime, ¿qué tan difícil es ver los partidos de afuera? Más con un equipo que obras Que sin, sin ofender es bastante irregular en esta temporada eh, Sí, ni hablarlo o sea, La regularidad es algo que venimos trabajando No es una falencia, pero sí tengo que tener más consistencia eh, y nada, verlo afuera es, es duro para cualquier jugador, sea ahora, sea olímpico en este caso, o sea San Lorenzo eh, nada, estoy muy ansioso y estoy muy contento porque la recuperación va bien pero bueno, es lo que me toca ahora ¿Cómo ves el puesto del base? ¿Está bien cubierto el base por ahora? y sí, justo, todavía no lo vi en acción, hoy el debut de Andre Barra que trajeron para, para relevar a Pepo en los minutos que tenga que descansar, pero sí, ni hablar. El Pepo lo conozco hace muchos años y bueno, vamos a ver cómo se suma el equipo ahora. Dime ¿cuántos días te quedan? Más o menos. Y alrededor de 40.